Sí, el año pasado, en septiembre, enviamos un pedido de informes、eh, a las autoridades del Ejecutivo Municipal para que respondan la, sobre la situación financiera del municipio en ese momento. Ese pedido lo estamos reiterando de manera formal en este momento, este, sumado también a、eh, información solicitada sobre un DNU que se, presente, se promulgó el 30 de noviembre del año pasado,、eh, por el cual habilita al municipio a un、eh, Usar, utilizar s a r u los fondos de desarrollo habitacional para el pago parcial de obras de la nueva terminal y también、eh, los sueldos del de,、eh, personal del、eh, diciembre del 2023,、eh, parte del complementario y del bono de fin de año. Así que, bueno, lo que estamos solicitando es información,、eh, la misma del año pasado, que tiene que ver con la situación financiera en general, este, con obras de nación que estaban desfinanciadas, que no llegaban los aportes. Con este, los fondos, las contrataciones y los costos de la semaforización de las c a l l e s 25 de mayo caseros y de San Martín Rivadavia, este, el tema de los convenios de, con los comedores con la provincia, e、bueno, l año pasado en esa fecha también hubo problema de, de abastecimiento. Entonces, bueno, todas preguntas que bueno, estamos todavía a la espera de, de una respuesta, que también fue solicitado de manera, digamos, informal en、mmm, reuniones que se hicieron. Hicieron acá en el Consejo Deliberante, pero dio el presupuesto que tampoco fueron contestadas, por lo cual nosotros en ese momento no acompañamos el presupuesto. Bueno, justamente todas esto, estas preguntas que vos decís que se tienen, que se piden justamente al Ejecutivo Municipal,、eh, se han agravado, ¿no? Porque la situación de septiembre a ahora febrero、eh, se ha complicado también en, en lo financiero, tanto n a c i ó n como habíamos decías, varias obras estaban justamente financiadas por Nación y en este caso en los últimos meses nos hemos enterado con el Gobierno Nacional que muchas obras no iban a financiarse, y, bueno, y el municipio justamente está、eh, buscando esas alternativas. Sí, decidimos reiterar el pedido de informes porque justamente el año pasado,、eh, hace aproximadamente seis meses,、eh, el, el, la máxima autoridad municipal en ese momento、eh, adujo que era una situación delicada la, por la cual pasaba el municipio con respecto a las finanzas. Y、eh, hace apenas unos días, la actual máxima autoridad del municipio dijo que las cuentas estaban equilibradas. Entonces, bueno, eso motivó. Este, reiterar el pedido de informe de entonces y sumarle este, esta nueva solicitud. ¿Algunos Muy bien,、eh, n otros bloques acompañan el pedido? Sí, el, el bloque de Vamos con Todos,、eh, Lorena Alan y Julián a l g a ñ a r á s Muy bien, bueno, entonces a la, a la espera ¿no? de que en este caso sí se pueda obtener por lo menos una reunión donde también se, se detengan a, a ver justamente cómo están las finanzas del municipio. Sí, por supuesto que siempre estamos este, abiertos al diálogo. Mientras tanto, trabajando acá en el Consejo, ¿algún pedido que haya llegado en los últimos días? Bueno, estamos recibiendo vecinas, vecinos con distintos pedidos. Este, mañana también tenemos、eh, la labor parlamentaria para decidir las comisiones permanentes y especiales para transitar durante este, este año. Este, así que sí, ya estamos, hace, ya desde febrero estamos viniendo y trabajando a pleno. Bueno, imagino que también en las próximas semanas se tendrá la primera sesión, ¿no? Sí, el primero de marzo es la apertura de sesiones ordinarias con el discurso del intendente, y luego, bueno, eso dará inicio a, al trabajo de, del Consejo Deliberante en las comisiones y para las sesiones.